Es, es bueno recordar a la hora de, de repartir la invitación, recordar a aquellas personas a quien tú ha entregado el calendario, ¿no? Pues, coge tu Biblia, si tú no la tienes, eh, bueno, los ladrones llevaron algunas cosas, pero no quisieron llevar ninguna de las Biblias que están en el armario. Si tú no tienes Biblia, siéntate al lado de un cristiano, ¿Vale? y si tienes la costumbre de apuntar las cosas en un papel un lápiz está muy bien quizás te quede alguna comidita para la semana ¿no? de eso es lo que vamos a hablar ahora pero si no tienes papel y lápiz sabes que nuestro maestro de la computación David eh, siempre pone las prédicas y todo lo que se habla en la página de la iglesia visita la, la página de la iglesia para que estés bien informado la última vez que yo prediqué hablé de un hombre y hoy voy a hablar de una mujer y a pesar de que en medio de la prédica casi siempre me voy a referir al género femenino no quiero que los hombres de la iglesia se sientan discriminados porque la palabra de Dios y el, nuestro mismo Dios no hace acepción de personas ni de sexo, ni color, ni de rat. Entonces, aparte de que vamos a hablar de una mujer, pues que los hombres se sientan como aludidos si hace falta, ¿vale? Pues, en España más o menos una vez a la semana o a veces cada dos semanas, lamentablemente se anuncia por los noticieros la muerte de una mujer por violencia de género a manos de, de su compañero o de su marido y es algo muy triste no, muy triste hay diferentes niveles de maltrato hay diferentes eh, niveles de, de violencia contra la mujer discriminación y eso que estamos en el año 2010 digamos tiempos post modernos más que modernos ¿no? y me pongo a pensar en, el, en los tiempos antiguos en los tiempos bíblicos donde la mujer ni siquiera era contada en el censo Sí, mirá es un poquito al cuando jesús multiplica panes y peces eh, la cuenta se hace tantos hombres afuera mujeres y niños porque en esta época solamente se contaba hombres en edad de luchar en la guerra no el testimonio de una mujer no era aceptado en un tribunal la mujer estaba <coughs> Su, su valor se resumía a las o su actuación se resumía a las actividades domésticas o, y su valor estaba concentrado en la posibilidad de engendrar hijos de eso era se contaba el valor de una mujer y si nosotros pensamos en las en la violencia o, o la lo que pasa con la mujer hoy día, que ya hemos alcanzado tantas cosas, ¿no? digamos del desarrollo y tal, y si pensamos en una mujer del, del pasado, yo no, yo no sabría qué decir de Agar, que aparte de ser una mujer de los tiempos bíblicos, era una esclava. Y como esclava, pues aparte de ser mujer que ya era discriminada, como escraba no tenía ni siquiera derecho sobre su propio cuerpo, ¿no? no podía decidir cosas ni siquiera sobre su propio cuerpo, su nombre los los pueblos orientales llevan muy en serio el significado de los nombres y agar significa huida o forastera ¿no? y vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 16 ¿no? Y vamos a leer en el versículo 1 a 3. Es muy interesante lo que podemos aprender de esta mujer. Génesis 16, del 1 a 3. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, pero eh, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré ten tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer, esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán yo me imagino que jamás iría a hacer una propuesta de esta mi marido, pero si lo hiciera que debería estar loca yo y si él aceptara estaría muerto <risa> porque de, de, si toma a mi esclava y él muy obediente, venga esclava vámonos <risa> Pero Abraham Agar es dada a, a Abraham como una concubina Para engendrar hijos a, a su ama ¿no? Sara se le había ya cansado de esperar la promesa de Dios Ya estaban a 10 años viviendo en Canaán Y ya en esta época Dios ya le había prometido a Sara que, Y a Abraham que le iba a dar un hijo recordemos que era ya mayorcitos ellos y aparte de mayorcitos este Sarai era estéril y entonces en la concepción de la época no valía mucho esta mujer porque no podía engendrar hijos y yo quisiera enfocar en esta mañana este dos momentos de la vida de Agar no ya la mayoría conocemos toda la historia pero yo quisiera enfocar Este, el mensaje en dos encuentros de Dios con Agar, ¿no? Esta iglesia se llama Encuentro con Dios. Y deseamos que si tú aún no has tenido un encuentro especial con el Señor, que sea hoy. Que sea hoy que te encuentres con Dios. Esta iglesia se llama Encuentro con Dios, ¿no es así? Pues nuestro deseo es que todas las personas que pasen por esta puerta hayan tenido o que tenga la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Pues Agar tuvo dos encuentros especiales con Dios. Esos dos momentos fueron momentos de angustia y de desesperación. Los dos momentos eran fueron ambos encuentros fue en un desierto. No sé si alguno de vosotros ha probado a visitar algún desierto, pero yo viví en un sitio, no era en Egipto precisamente, pero era un había un desierto. Eran dunas y era impactantes pasar por ahí. Pues Agar estuvo tuvo dos encuentros con Dios en una situación muy fuerte de su vida y fue en un desierto. Yo no sé tu condición si estás en un desierto Si estás angustiada, desesperada Pero quisiera que el Señor Hablara contigo esta esta mañana Y en los dos En los dos encuentros Dios la busca Y el Señor es muy bueno En encontrar personas ¿eh? Él es Muy especial en encontrar personas Aunque las personas ni siquiera le esté buscando a Él Él va a Y la encuentra. Y fue más o menos lo que pasó con, con Agar. Pues espero que el Señor te encuentre hoy. Pues la primera vez Agar estaba huyendo y Dios la encuentra en medio del desierto. Yo quisiera que hagamos, hoy no hay ninguna presentación, pero que vamos a intentar hacer un viaje en, así en imaginario a los tiempos bíblicos y vamos a la tierra de Canaán y entremos ahora en la casa o mejor la tienda donde vivía Abraham y Sarai y en esos tiempos porque no vivía justo en esta época no vivían en una casa sino una tienda pues la pareja había recibido una promesa especial de Dios Dios le había dicho que que Abraham, que Abraham le iba a dar un, un hijo y que él iba a ser padre de muchas naciones a Sarai le pareció un poco gracioso, estaba escuchando por detrás de la puerta Nosotros no tenemos esta costumbre, pero Sarai sí tenía esta costumbre De escuchar las conversaciones, a ver qué está hablando no Y le da risa y dice, yo con esta edad y más que soy Esther y voy a tener hijo Y el Señor le cambia su nombre ahí y dice, sí, sí, vas a reír otra vez Sara Porque vas a tener un bebé ahí en, en tus brazos pues 10 años ya viviendo en Canaá y que nada, nada de promesa, 10 años esperando que Dios este cumpliera su promesa y Sara precisamente no tenía 18 años, o sea que tenía prisa con eso del embarazo, vamos Señor que 10 años ya es demasiado yo no sé si tú esperas algo del Señor, pero yo espero que vamos a hacer las cuentas, aquí tenemos, tren vamos a decir que 30 años yo espero la respuesta de una oración que he hecho a Dios que es la salvación de mi familia, yo soy la única cristiana evangélica en mi familia y son de los más orgullosos, no pensáis vosotros los españoles que solo los españoles son orgullosos, eh que hay un montón de latinos también que lo son Y mi, algunos de mi familia se creen muy bueno para creer en Dios, para pedir perdón a Dios, ¿no? Muchos creen que pues no, no matan, no roban, no no son secuestradores, que pues que no son tan malos, así que no van al infierno. Algunos tenemos la idea de que los malos se van al infierno y los buenos al cielo. Resulta que para Dios todos somos malos, ¿eh? En otras palabras bíblicas, pecadores y se van al cielo el que se arrepiente y confiesa a Jesús como Señor y Salvador pues muy bien y ahí estaba Sara cansada de esperar esta promesa y decide echarle una manito al Señor y dice bueno le dijo a Abraham mira quizás lo que Dios quería decir que me iba a dar un hijo bueno Puede que sea a través de Agar, pues vamos a echarle una manito al Señor. No hace falta echar ninguna manito al Señor. Él es todopoderoso. Y Sara deposita toda su esperanza en Agar. Y Sara la usa y Abraham decide, eh, consciente en usarla. Una vez yo escuché un pensamiento de eso. No es un versículo bíblico, pero es un pensamiento que dice que las personas están hechas para ser amadas Y las cosas para ser usadas Y a veces invertimos las cosas Usamos a las personas y amamos las cosas Amamos a tal punto que nadie puede tocar mi coche ¿eh? Mi casa, no La nueva decoración y todas esas cosas Primero mis cosas Después las personas ¿no? Fue lo que pasó aquí Sara ven en Agar su esperanza Y Sara veía en Agar la solución de su problema Y resultó un verdadero desastre Y todos nosotros sabemos Pues no era la solución de Dios Nos adelantamos a las cosas de Dios Vamos a Génesis 16 Y el versículo 6 Vamos leyendo así en pasito a paso Mantén tu Biblia abierta Respondió Abraham a Sarai Mira, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. este Por supuesto, se acostó con Abraham, una chica joven. Y Abraham creo que funcionaba o no creo, ¿no? La prueba es que funcionaba. Y resulta que Agar sale en estado y ahora la esclava se siente mejor que la ama. Y empieza a molestarla un poco. Y entonces ella ahora dice, pues tú des, cuida del problema si es un problema que ella misma se, la, se lo había buscado y ahora va a reclamar a su marido que mira y él da la solución, pues ella es tu esclava, pues haz con ella lo que tú quieras y ella demuestra todo su amor cristiano afligiendo a esta mujer ¿no? y de tal manera que Agar ya no soportaba que se escapó y fue al desierto y ahí es el primer encuentro de Agar con el Señor y el y Agar ha escuchado la voz del Señor yo me pongo a imaginar el día que yo escuche allá en el cielo mi nombre que yo no sé si será Rita, no sé qué nombre será escuchar la voz de Dios, ¿ha pensado tú escuchar la voz de Dios, la voz audible de Dios? bueno una voz masculina de principio, porque no, no servimos a una diosa, sino a un dios. ¿no? Una voz con autoridad, pero también una voz llena de misericordia. Esta es la voz de Dios. Y vamos a leer el 8 y 9, aún en el 16. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Qué orden más extraña. Sarai la estaba afligiendo. Me imagino que la hacía la vida imposible. Y Dios le dice, vuelve y ponte su misa bajo la mano de esta mujer. Y luego sale una conversación, Dios le da promesa, le habla y ella le da un nombre especial a este pozo donde se encontró con Dios, al lugar donde Dios le habló y conforme la experiencia que tuvo con Dios. y el Y él puso el nombre del lugar como el viviente que me ve, el Dios que me ve. Y de aquí podemos sacar el primer mensaje de Dios para ti y para mí también. Él te ve. Dios nos ve. Dios nos ve en medio de nuestra angustia, de nuestro desierto, él no te deja sola. No nos deja sola. Y aun que tú estés huyendo, aunque esté huyendo. Hay gente de varios países aquí, yo no sé, si están se si salieron de su país huyendo, ¿no? No sé cómo han salido pero Dios te ve. Dios nos ve a cada uno. No pense, no se no seas mal pensado, no estoy diciendo que han salido huidos de la policía o algo así, pero a veces nosotros huimos de los problemas, ¿sabes? Cuando nos deparamos con algo que es muy grande y no podemos con ello. Había muchos años cuando yo era niña un dibujo que decía, "Salida por la izquierda, pum" y se iba el el <risa> El león, no sé qué era, ¿no? Salida por la izquierda y sh, chao. Huimos cuando algo es muy grande. ¿Perdón? Un coco no era. No era un cocodrilo. Era un león. No sé si en Venezuela era un cocodrilo. No sé. Pero bueno, importa es que Agar estaba huyendo. Como su nombre había, como significaba, huida o forastera. Y Dios fue hasta ahí dice, Agar, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Vuelve. Vuelve al lugar de donde saliste Bueno Ella vuelve y sujétate Y te voy a decir algo que puede que no sea muy cómodo Pero es la verdad No hay ninguna bendición en la Biblia para los rebeldes Sea que clase rebelde sea Para los que están insujetos Sea a Dios, sea a tus padres, sea a la iglesia Sea quien sea No hay bendición para rebeldes Las bendiciones están puestas Para los obedientes No hay, busca de, de Génesis a Apocalipsis No vas a encontrar ninguna bendición Para los que se rebelan Para los rebeldes Muy bien, Dios cumple Su promesa Abraham ya tenía 86 años Cuando nace Ismael Y ahora vamos al capítulo 21 Obviamente Cuando Dios cumple al final su promesa con Saray y Abraham. Dios le da a Israel, Sara le da la luz a Israel, cumple todos sus deseos, una mujer anciana con un bebé amamantando y supuestamente podía podía pensarse, ahora sí se acabaron los problemas, no. Los problemas sigue y aún más gordos porque ya no era solamente la esclava que molestaba a Sarai o a Sara, sino que el hijo de la esclava molestaba al hijo de Sarai, ¿no? La solución de Sara, que para ese entonces era, en otras palabras, mira, Abraham desaparece con esta mujer de delante de mí, pero ya, que yo na, no la quiero ver ni de, de espalda. Y esa la solución para saray Y ahí encontramos a Abraham, el esposo obediente. ¡Ay, qué lindo Abraham! Toma mi esclava. Él toma la esclava. Ahora despide la esclava. Y él va y despide la esclava. Abraham, el esposo obediente. ¿Ah? <ríe> bueno, Abraham toma la esclava y la echa. El 21.10 encontramos por eso le dijo Sara Abraham echa de aquí a esa esclava y a su hijo y ahora vemos vamos al segundo encuentro de Agar con Dios otra vez en el desierto la pobre Agar pero de esta vez no estaba huyendo sino fue echada fue tirada como dice de patitas y no fue a la calle fue al desierto no que era un poco peor Y ahí el 21.14, si puedes leer en tu Biblia, dice Al día siguiente Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua, beber agua. <coughs> Tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar lo puso sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió Ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, el 15 Cuando le faltó el agua de Lodre puso el muchacho debajo de un arbusto, el 16 Se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco Porque decía, no veré cuando el muchacho muera Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Otra vez en el desierto, desesperada, había sido usada, abusada, echada y tirada. Y aquí encontramos el segundo mensaje de Dios para ti y para mí. Dios te escucha. Dios te escucha. En medio del desierto. En medio de la desesperación, cuando no hay recursos, cuando no hay esperanza, Dios te escucha. Dios se hace presente en medio de la desesperación. Los recursos se le habían terminado. El agua se había acabado, no había pan, no había fuerza, no había esperanza. Incluso ella ya había aceptado la idea de que su muchacho se iba a morir. Y dijo, no quiero ver a mi muchacho morir y la, lo deja debajo de un árbol y se va a sentar un poco más lejos porque no quiero ver cuando este muchacho se me muera y a veces estamos así con la cabeza tan metida tan metida entre las piernas de la desesperación que no vemos nada el versículo 17 dice oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? Pareciera que nuestro Dios no sería este mismo Dios, que Dios es Dios que todo ve. Pero Dios sí estaba viendo, pero quería escuchar de la boquita de Agar. Y a veces cuando nos encontramos con ciertas preguntas en la Biblia, no porque Dios no sepa lo que está pasando o no porque Dios no sepa lo que necesitamos, pero Dios quiere que hablemos. Y a veces es este momento que también nos confronta con nosotros mismos. ¿no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? El viernes hablábamos de una pregunta del del salmista que preguntaba a, a su alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás tan turbada dentro de mí, mi alma? Y Dios le dice, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí dónde estás. Dios escucha antes la experiencia era que Dios le veía y ahora Dios le escucha hay un, una diosa, un dios de India que ahora se me fue el nombre si te acuerdas me dice que tiene los ojos tapados cerrados que es para no ver la maldad humana pero qué interesante ¿no? porque nuestro no sé si es Krishna no sé cuál es de uno de esos que tiene los ojos cerrados y la explicación es para no ver la maldad humana pero qué increíble porque nuestro Dios ve nuestro Dios nos cierra los ojos y también aprendimos en, en el Salmo 121 que ni siquiera duerme ¿no? nos echa la siesta esa sin la cabezadita no Dios no duerme Dios ve y Nuestro Dios ve. Lo, como había dicho, ya había aceptado que su hijo se iba a morir. Y no, no alzamos los ojos en medio de la desesperación, caminamos mirando al ombligo o al dedo gordo del pie. Y no miramos, no levantamos los ojos y no vemos los recursos que Dios tiene. No no alzamos nuestros ojos ni al corazón a Dios y no vemos la soledad solución Dios escuchó el llanto no temas yo estoy mirando y yo escucho yo he escuchado el clamor del muchacho que aprendemos con esa historia tan trágica que yo empecé con chiste todo pero es una historia muy triste podemos ponernos en el lugar o de Sara o de Agar para ver qué es lo que aprendemos y en medio de un problema o en un problema solamente hay dos plazas o tú puedes estar en lo que se refiere la parte que es la solución del problema o entonces tú eres la causa y eso es lo que encontramos en medio de este problema Sara quiso arreglar su situación y complicó la vida de Agar, de Abraham y de los dos hijos lo que sabemos históricamente que hasta hoy los descendientes de esos dos, de Israel y de Ismael, se pelean hasta hoy, porque de ahí salieron. Perdón. Sí. De ahí salí, salió el pueblo judío y los pueblos palestinos y árabes. ¿no? Y todo lo que hemos escuchado de las guerras entre Medio Oriente está relacionado un poco con eso, con la religión. Y mira qué problemón Sara... Se buscó a ella mismo y a los demás, al mundo entero, ¿no? Y a veces nosotros tratando de echarle una manito a Dios o tratando de solucionar nuestro problema, lo que hacemos es traer problemas a los demás. Y luego nos encontramos así como una tela araña y por donde tú te intentas meterte, más te enrollas. Y fue lo que pasó sara y cuando nosotros no conseguimos solucionar el problema no, lo echamos a otro para que lo resuelva mira Abraham me está molestando esta esclava resuelve tú échala que yo no la puedo soportar mira el hijo de la esclava que está molestando al, a mi hijo y nosotros a veces hacemos así buscamos nosotros problemas para nuestra vida y lo echamos a a, a otros, a la familia, a la iglesia y hasta a Dios y llegamos así muy llorositos, muy humillados siendo que nosotros nos buscamos el problema mismo ¿no? o puede que seamos como Agar que apenas estamos sufriendo la consecuencia de los problemas ajenos o de nuestros padres, de la mala decisión de nuestro padre o la mala decisión de nuestro cónjuge cónyuge o nuestra esposa o nuestro marido y nosotros solamente estamos en el desierto a causa de otras personas y si vamos a suponer que si te reconoces como Sara que has complicado la vida de los demás por tus malas decisiones en la vida pídele perdón a Dios Vuelve a confiar en la promesa que Dios te había dado, así como Sara Dios tiene, aún esas promesas no se han caducado La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad Aún están vigente así se dice, vigente. Si te encuentras en el puesto de Sara, pide perdón a Dios Y vuelve a confiar en las promesas de Dios en Hebreos 13, 8, dice que Jesucristo, y Él es Dios, es el mismo ayer, hoy, y lo seguirá siendo por todos los siglos. Si te encuentras como Agar, reconoces como la víctima de toda la situación, la víctima de los problemas de los demás, y te encuentras en un desierto sin recursos, sin agua, sin esperanza, recuerda que dios ve y oye tu clamor y no debes actuar como rebelde como resentida como vengativa mira lo que me ha hecho este o esta no no hay bendición para los rebeldes te estoy diciendo no yo sino dios la palabra de dios no hay bendición para los rebeldes vuelve y sujétate primero a dios Eh, no tomes el lugar de Dios en contra de los que te han maltratado De los que han defraudado Porque queremos a veces hacer el papel de Dios Y vengarnos de fulanito, de fulanita De mi marido, de no sé quién, del vecino De lo que sea No tomes en tus manos porque la venganza no es tuya Eso pertenece a Dios el rencor, el resentimiento Solamente te va a hacer daño A ti misma Ya he dicho eso otra vez Que el resentido El que guarda rencor Es como tomar cada día Un vaso de veneno Y esperar que la otra persona se muera no tomes la venganza en tus manos. No quiera hacer el trabajo de Dios porque Sara intentó hacer eso y lo que consiguió fue un desastre para su vida y para la vida de los demás. Yo quisiera que ahora de Génesis saltáramos a dos Salmos que quiero que tú leas. El Salmo 33, 18. Salmo es un libro muy fácil de encontrar. Está en la mitad de la Biblia. 33. 33 18 33 18 dice el ojo de Jehová está sobre los que lo temen sobre los que espera en su misericordia vamos al 34 15 cerquita está dice los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos Mira, Sara y Agar Tanto una como la otra lo pasaron Pero súper, pero súper mal Pasaron mal las dos Pero el Señor ve y socorre a ambas Dios ama y te misericordia de ambas Dios bendice a las dos a pesar de todos los pesares A Sara Dios le cumple su promesa Y luego la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento Como ejemplo Fíjate, ejemplo de esposa, ejemplo de mujer de fe, dice que nosotras somos hijas de Sara. ¿No? Y Agar, habíamos dejado a Agar ahí la pobre tirada en el desierto con su hijo casi a punto de morirse. Y Dios le habla a ella. Vamos otra vez a Génesis para cerrar nuestra nuestra historia de Agar. Estábamos en Génesis 21, ¿verdad? Y vamos a leer el 18, el versículo 18, porque dejamos a Agar ahí la historia por la mitad. Agar que esperaba la muerte de su hijo y Dios le dice, Agar, ¿qué lo que tienes? Y en el 18 Dios dice, levántate, toma al muchacho y tenlo de la mano porque yo haré de él una granación. Y ha hecho una granación. Y el 19 dice, entonces Dios... Le abrió los ojos Y vio una fuente de agua Fue a Agar, llenó de agua el odre Y le dio de beber a su muchacho Vamos a cerrar eso Yo no sé en qué condiciones estás tú Si tú no conoces al Señor como tu Salvador Y necesitas un encuentro con Dios Yo espero que en este día lo haya encontrado Así como, como el Señor encontró a Agar Yo espero que tú, no sé si estás en el desierto, si estás angustiada, si no tiene agua, no sé cuál es tu condición. Pero así como Dios encontró a Agar, Dios te quiere encontrar a ti también. Y espero que tú tengas este encuentro con Dios hoy. Si tu condición es que estás realmente en un desierto como víctima de alguna situación, que Dios haga contigo lo que ha hecho con Agar. Que Dios abra tus ojos Para que tú veas una fuente de agua Que tú veas la solución de tu problema Pero dada por Dios No te inventes historia No te inventes soluciones Que eso no va a resultar Que Dios abra tus ojos hoy Para que tú vea esta fuente de agua Juan, Juan 7.37 dice El que tiene sed Venga a mí y beba Y el 4.14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Yo creo que todos nosotros, todas nosotras, a lo mejor en algún alguna etapa de nuestra vida, hemos sido Sara o hemos sido Agar. O hemos complicado la vida de alguien o alguien nos ha complicado la vida. ¿No? Pero nuestra actitud es... Este, no dejar pasar el encuentro con Dios Si tú vienes aquí a cada semana Recuerda el nombre de esta iglesia Si tú aún no has encontrado con el Señor Hoy es tu día Y yo quiero orar, ¿vale? Por ti y por mí Bajamos nuestras cabezas Y si al final de esta oración Tú crees que, que sirve a ti esta oración Di amén, no a mí, al Señor ¿Vale? Señor Dios, te damos gracias por este domingo, por esta mañana, por todo lo que tú nos das, Señor, porque tú nos das más de lo que necesitamos, Señor. Realmente tenemos más allá de lo que es necesario, Señor, en nuestra vida. Esta es tu palabra, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo. Y nosotros somos tu pueblo, Señor. Necesitamos de tu misericordia, de tu ayuda, Necesitamos Señor que tú nos socorra en medio de nuestros desiertos Señor Que tú nos muestre una fuente de agua de vida Señor Por eso yo te pido por tu pueblo Señor Que si alguien aquí o oh Dios eh, se encuentra en esta situación Que tú pueda abrir sus ojos Señor No solamente para encontrar una fuente de agua Señor Y salvar su vida Señor que es Jesús pero que tú también puedas sanar, Señor, heridas, Señor, en sus corazones, Señor, que tú puedas suplir tu pueblo, Señor, de lo que más necesitamos, que es tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos terminado. Y nos toca ahora... cafecito. Que Dios os bendiga los dé una buena semana, los guarde a todos y nos veremos el viernes los que vienen a orar. Amén.